Días, buenas tardes, buenas noches Estamos en el aire de Hora Libre Como todas las semanas Recibiendo a estudiantes ...ellas son alumnas y alumnos de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires... ...en este caso son los chicos de la Escuela Juana Azurdu... ...y la Escuela número 22, Distrito Escolar 19... ...de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...queríamos saludar a todos aquellos que son parte de esta red... ...el Foro Argentino Comunitario, FARCO... sí ...y que de alguna manera nos permiten eh, ser parte también... ...de una red de radios comunitarias... ¿sí? ...que en diferentes latitudes del país eh, de alguna manera unen, se ¿sí? y nos encuentran con otros estudiantes, con otras escuelas y con otros ciudadanos. Eh hoy Vamos a hablar de parte de lo que es nuestra Buenos Aires eh, Los chicos estuvieron trabajando Así que no vamos a hacer más eh, presentaciones por el momento Después vamos a decir el nombre de todos los que estuvieron trabajando aquí Pero ahora sí quiero que se presenten ellos, que son los protagonistas Nombre y apellido, por favor Hola, buenos días, mi nombre es Camila Condori Tengo 11 años y soy de, del Bajo Flores Del barrio Bajo Flores, muy bien, bienvenida Hola, bueno, buen día, soy Ezequiel Benítez ¿De qué Eh, vivo en día 114 Bien, aquí en la ciudad de Buenos Aires Muy bien Hola, buen día, mi nombre es Karen Karen, bienvenida Karen ¿Apellido? Alberto Bien, Karen Alberto, entonces, ¿de qué barrio sos? Bajo Flores Bajo Flores también, igual que la escuela Sí, el, la escuela es de Bajo Flores, ¿no? Allí queda Sí, bien, bueno, nombre y apellido por favor Hola, buenos días, mi nombre es Jocelyn Tengo 12 años y soy del Bajo Flores. Bien, ¿en qué año están? Sexto. Sexto grado, muy bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Alonso, tengo 12 años y vivo en el barrio Bajo Flores. Muy bien. Eh, hola, me llamo Axel, tengo 13 años y... Ustedes son alumnos de sexto grado y estuvieron trabajando con el maestro Manuel Solari, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, ¿estuvieron haciendo algo de radio y qué más estuvieron haciendo? A ver, cuéntame. Vamos a hablar sobre el tema de Bajo Flores y los barrios de Pompeya y eh, Homero Manzi. Es... Bien, apareció el personaje y digamos, que es eh, eh, un personaje que es muy particular y que tiene que ver con parte de nuestra música, de nuestra poesía. ¿Cómo hicieron el trabajo? Cuéntame primero. ¿Se juntaban en, en su casa, solos? ¿Ustedes buscaban información? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo, cómo se organizaron? Los trabajos lo hacíamos en la escuela con la señora Eva. Con Eva González García. Sí. sí. ¿Y, ¿Y qué hacían? Buscábamos información sobre Homer Manzi y el tango. Ah, bien. Ahí apareció una primera línea que es la dimensión de la música y la cultura del tango, ¿no? Bien. Hicieron entonces... Hay algunas búsquedas. ¿Fueron a la biblioteca? Sí. Sí. ¿Sí? Algunos sí, otros no. buscar en internet? Sí. sí. Buscan más en internet ahora más que en las bibliotecas, ¿no? ¿Grababan en la escuela? Sí, grabamos en la escuela y... ¿En el patio de la escuela? No, no, en el aula. Eh, nos organiza organizamos en el salón y practicábamos y nos grabamos. Ah, bien. ¿Practicaban para, para improvisar o leyendo? Sí, para improvisar. Para improvisar. Mira qué bien. Bien, entonces yo les cuento Este programa fue realizado en toda su producción Junto con el profesor Manuel Solari Eva González García, que es parte del programa REC Hoy en la operación técnica está Joseta P. Garzón, el tuco Sabemos que la coordinación general está Mariano Molina Y mi nombre, quien está en la conducción Hoy es Cristian Gauna Ayer, no sé cómo me llamaba, hoy Cristian Gauna ¿Está bien? Ahora vamos a escuchar parte de la realización De este trabajo hecho por los chicos El tango y Homero Manzi Su biografía Para saludarte Libertad Yo soy Dayana Naranza Yo soy Mora Rancidia Yo soy Axel Nahuel Cutile Yo soy Fernando Vargas Llanos Yo soy Augusto Mamane Quispe Yo soy Sofía Alonso Y todos somos de la Escuela 22 del Distrito 19 Juana Surudil Hoy vamos a hablar de Homero Manzi. Homero Manzi nació el 1 de noviembre de 1907 y murió el 3 de mayo de 1951 en Buenos Aires. Fue un letrista, político y director de cine. Su actividad más destacada fue escribir escribir música de tango y milongas. Las más conocidas son los Aranches de la Florida, en 1938, y las de Barranco, mil, 1938. La Universidad del Periodismo trabajó como profesor de la literatura en el Colegio nacionales de Moreno y Domingo Faustino Sarmiento, hasta 1930. También fue director en cine y su película más destacada fueron. El último payador en 1950. Te eh, no te crees. A ver. Paco, ¿eso es tuyo? ¿Eh? Sí, sí, te cantado por la letra. Oh no la maravillacito con la fresca alma aunque sea un pecado con todo cariño y con mucha pobre mi madre querida 1948 Con la Música en el Alma, 1951. Escuela de Campeones, 1950. El Último Pasador, 1950. De Padre Desconocido, 1949. Pobre mi madre querida, 1948. Donde Muevan las Palabras, 1956. El viejo Ucho, 1992. Con el dedo en el gatillo, 1950 Noblezo Gaucho, 1937. Su milonga de 900 marcó la innovación del género. Melano para la guitarra. Cuando dicen en su carseo la casa sí barrio y el filo de mi facón me la nombran las estrellas y el viento del marbar no sé por me la nombra si no la puedo olvidar La milonga sentimental fue grabada por Carlos Gardel. Además, Homero Mancini se dirigió a la política, se dirigió desde muy joven a la Unión Cívica Radical donde donde sería un claro exponente de la ideología y ligonista. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Continuamos en el aire de Hora Libre Nosotros hoy con la visita ¿no? De los chicos de la Escuela Juana Azurduy Escuela número 22, Distrito Escolar 19 Escuchábamos ahí parte de su producción Estuvieron trabajando mucho, chicos Se nota, eh Hay un informe bien interesante acerca del tango Y Homero mansi un personaje del barrio Bajo Flores y Pompeya Si, sí, en ese marco Está, está por ahí Eh, esta propuesta también de empezar a conocer parte de estos personajes que seguramente muchos de ustedes antes no conocían les pregunto, ¿cómo hicieron para organizarse en el trabajo? ¿cómo, cómo fue? me dijeron que buscaron información ¿pero qué más hicieron? ¿qué tenemos ahí como para comentar de este trabajo? ¿Mm? ¿quién me quiere contar? ¿cómo se organizaban? ¿leía el que quería? Leía el... ¿Cómo, ¿cómo fue eso? por ejemplo no, leíamos en grupo Iban leyendo en grupo, bien, ¿y cómo era eso? Teníamos que estudiar sobre lo que me decían la serie y comentarlo comentarlo en el aula Ah, mirá, o sea, ustedes un poco iban buscando la información, ahí iban pasando a ver si entendían Y después, ¿cómo, qué, ¿qué información encontraron, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué datos encontraron? ¿Quién me puede contar? Dale, dale, contame Sí, dale Eh, que su nombre es Homero Manzi y nació el 3 de mayo de 1951 Hace un siglo atrás Y fue un letrista, político y director de cine argentino De hecho ahí, ¿qué escuchábamos? Algunos fragmentos que eran de músicas Había como también pedacitos, versos de algunas poesías Y después había sonido como de películas, ¿no? ...que son películas que tenían que ver con... ...la producción de este Homero Manzi... ...¿qué más? Él estudió en la Facultad de Ciencias y Economías... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...de donde egresó como contador en 1961... ...a fines de los años 50... ...sus inquietudes políticas... ...lo impulsaron a leer a Mark Trotsky... Uh -huh. es, ...entre otros... ...y se familiarizó... ...con los conceptos de de lucha de clases... plusvalía explotación... Bien, ahí aparece la idea de que eh, es un personaje que no solo se dedica a la poesía Sino que está formado y aparte es marxista Entonces tiene algo de lo que nosotros llamamos o entendemos ¿Sí? Como una, una orientación ideológica Ahora vamos a ver qué más Chicos, hay hay parte de, ¿conocían a este personaje? Digo, ustedes antes de verlo en la escuela ¿Lo habían? ¿Lo conocían? Eh, no Ninguno de ustedes escucha esta música habitualmente eh, No no Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema musical? A ver de qué se trata y cómo suena ¿Sí? sí, sí. Bien, tenemos un tema musical ¿Me ayudas a presentarlo? El tema musical que vamos a presentar hoy es de mano blanca Por la orquesta, orquesta de, típica Ángel De Agostino Carta Canta Ángel Vargas Perfecto, del aire Y en la chata, en celeste Las dos iniciales Pintadas a mano reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suena de cuero ¿Dónde vas, carrerito del once cruzando ligero la calles del sur? Porteñito, mano blanca vamos fuerza que viene barra mano blanca, porteñito fuerza vamos que falta un poquito bueno, bueno ya salimos ahora sigan parejo otra vez esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenarita ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruta detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrencia de bronce. Carrerito del barrio del once que vuelves trotando, el corralo. bueno bueno ya salimos ahora sigan para contra mientras sueño no son con saqueros de la avenidacente limit hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación Continuamos en el aire de hora libre lo Hoy con los chicos de la Escuela Juana Sorduy La Escuela número 22, Distrito Escolar 19 De aquí, de la Ciudad de Buenos Aires Y para todo el país Con los chicos que ahora Conforman el segundo bloque de trabajo Así que les voy a pedir que se presenten ¿sí? Nombre y apellido ¿De qué barrio son? Nombre y apellido, compañero Jason Galarza Fermín Bien, Del... Jason, bienvenido, ¿de dónde? De Bajo Flores, tengo 13 años Bien, mira 13 añitos Bienvenido, compañero ¿Compañera, nombre y apellido? Daniela Quispe Daniela Quispe Clara Gutiérrez, tengo 11 años y, va, y vivo en el Bajo Flores Bien, son todos vecinos Ver, Verónica González Verónica González, bienvenida Alan Condori. Alan Condori Alan Condori Juliana Díaz Juliana Díaz y una compañera más Laura Alejandra Rivero Laura Alejandra Laura Alejandra, bueno, son todos estudiantes del de sexto grado, ¿no? Sí. ¿A qué turno van? Turno eh. mañana. Turno mañana. ¿Llegaron temprano hoy? Sí. sí. ¿En qué vinieron? En colectivo. No. El colectivo escolar. Ah, vinieron en colectivo Naranja. ¿Sí? Llegaron antes que nosotros algunos, ¿no? Sí. ¿Tuvieron que esperar en la puerta de la radio un rato? Sí. Hasta que venga la luz, porque me costó que prendan la luz. Yo les cuento hoy. Pero bien, ¿viajaron bien? Sí ¿Prepararon el programa? Sí ¿Mucho o más o menos? Más o <risa> más menos, o menos. <risa> Más o menos, dice, ¿cómo que no? Estuvieron trabajando mucho, me contaron Bien, ¿de qué van a hablar ustedes? ¿Quién me quiere contar? Dale, sí Vamos a hablar hoy de la, la parroquia Madre del Pueblo no, santa, santa La parroquia Madre del Pueblo Santa María el pueblo. Ajá, que es una parroquia que queda ¿dónde? En Bajo Flores en el barrio sí. Bajo Flores. ¿Ustedes suelen ir a ese lugar a veces? Sí. sí. Algunos no y algunos sí. La conocen en la parroquia. Sí. sí. Bien. ¿Y qué vamos a contar de esta parroquia o por qué les pareció que era importante? Porque el padre uh -huh. uh, le escucha, le gusta escuchar a las les gusta escuchar a las personas que que sí. tienen problemas o hay una pelea y el padre Quiere escuchar lo que ellos quieren hablar Y le, el padre le resulta bien lo que dicen ellos ¿Para ustedes es importante la figura de este sacerdote del barrio? ¿Hoy es del barrio? Sí Sí, bien ¿Y él eh, accedió a hablar alguna vez con ustedes? Sí sí, ¿Sí? Hicimos una entrevista Que fue en la, en la escuela Y después eh, le preguntamos unas preguntas Y le, la señor Eva le grabó y podemos saber algo de, de él. ¿De él y su historia? Sí, y de la parroquia. Buenísimo, entonces. Vamos a presentarnos entonces formalmente. Así que, ¿a cómo hicieron esa entrevista? Así que me parece que hay que escucharla, ¿les parece? ¿Sí? ¿Cómo se llama el padre? Bernardo Morelli. Morelli. Morelli. Sí, de la parroquia Madre del Pueblo. Ellos son los estudiantes de la escuela número 22 Distrito Escolar 19 La escuela Juana Surduy Hicieron algunas preguntas Y el padre ahí estuvo ¿En la escuela fue? Sí ¿Grabaron? Sí ¿Preguntaron? Sí ¿Respondió? Sí Así 1975 Hace 40 años atrás La comunidad que ya vivía acá eligió ponerle un nombre junto con el Padre Richardel y el Padre Bernaza que vivían ahí de ponerle Santa María, Madre del Pueblo. En ese momento el pueblo argentino que estaba eligiendo cómo seguir viviendo se identificaba con esa palabra. Y por eso le pusieron bajo el amparo de la Virgen al pueblo Santa María, Madre del Pueblo. Por eso pusieron ese nombre, que es la Virgen de Luján. ¿eh? Vieron cuando caminamos a Luján o nos vamos a Luján, de ahí vino su nombre. Yo le pregunté, ¿quiénes de lo que están acá saben lo que hago? Y respondieron, ¿qué hago? Bautizar, dar a la comunión, hacer la misa, ayudar a la gente, dijo Jason, había un montón de cosas que ustedes conocen, esa me gusta mucho y la que más me gusta es escuchar, saber qué es lo que anda necesitando los demás. ¿Qué me inspiró a ser cura? Como te decía, ver a otros curas... Eh, ver cómo, qué es lo que hacían cómo estaban con los demás, eso me inspiró ver a otros mi vida antes de ser cura y digamos, para ser cura hay que prepararse un tiempito son ocho años, así que antes vivía con, con mis hermanos, estudiaba eh, normal, una vida normal sí, como la de ustedes sí, así mi papá viene en matadero lo mismo que hacen ustedes en mis tiempos libres me gusta, me gusta el fútbol, solemos jugar al fútbol y o oh, eh, ir a la cancha, eso me gusta. Eso más general, lo que tenga que ver con el deporte, o leer un poquito. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el aire de Hora Libre, nosotros estamos hoy disfrutando aquí de los chicos de la Escuela Juana Surduy que nos vinieron a visitar y que nos están mostrando parte de lo que es su barrio, el barrio Bajo Flores, el barrio de Pompeya, que están ahí muy cerquita, y algunos personajes. Antes hablamos de Bomario mansi un personaje que tiene que ver con el tango, con la vida y la cultura, y ahora estamos ahí re rescatando un poco la figura de un personaje que tiene que ver con la vida cultural en el presente, no que es el padre Hernán Morelli, un sacerdote que es parte de una parroquia a donde los chicos, algunos, asisten, sí, la parroquia madre del pueblo. Chicos, eh, estuvieron trabajando para hacer esto, sé que lo habían entrevistado. El padre fue a la escuela, me dijeron, ¿no? Sí. sí. ¿Quién me describe cómo fue esa situación? ¿Cómo le hicieron las preguntas? ¿Dónde estaban? ¿Qué? Se si fue la mañana, la tarde o la noche. ¿Cómo cómo fue? Dale. cómo, cómo estaba vestido? ¿Eh? Ah, está vestido con una campera de Boca. Mira. Mm. No tenía sotana. No. No. no. no. Bien. No es cura de sotana. Y no. tenía un pantalón. Tenía una un camisa. De zinc. Una camisa, tenía una cosa blanca acá. Un clergyman. Un clergyman. Man", que es el, el cuellito blanco <risas> es el, el, La patente <risas> Que te marca, ese es cura Bien, y estaba con camisa de cura digamos. Sí, camisa celeste La camisa celeste de cura pantalón de jean eh, Digo, bueno, es una forma También de poder diferenciarlo Pero no es como el antiguo cura Ese que andaba de pollera negra Por la calle no, no, no andaba de sotana Bien ¿Lo conocían ya ustedes, algunos? Sí ¿De dónde lo conocen? Yo la conozco porque voy eh, a un club que se llama Madre, eh, Madre del Pueblo Que hago fútbol y taekwondo Ah, organiza actividades ahí en el lugar Sí Y, y cuando terminamos, siempre hacemos un lema que dice Virgen Madre del Pueblo, patrona nuestro club aquí que transpiremos la camiseta de la vida En la escuela, en la familia en nuestro barrio Que es que tus colores de tomate representan nuestro tú. Cubra nuestros sueños y nos regale la alegría de la amistad. Madre del pueblo, gracias por no soltarnos la mano en, en nuestra vida. Guía por el camino de Cristo, compañero, hermano, amigo. Amén. Mira, eso leen todos juntos. Sí. Lo rezan todos juntos. Sí. Son un equipo de gente que se dedica a jugar, a pasar la tarde, a compartir ahí Sí, y ahí cuando se ocupan, porque hay juegos, hay montón de actividades Y también hay un que se llama Hogar de Cristo Que es para que los, chi eh, que los chicos tienen problemas en la calle Que uh -huh. por lo menos, como les dice la droga Tienen problemas eso y ahí ellos van y hablan entre ellos, se comunican Así van ahí Es como terapéutico, digamos, para sí. para sanarse Sí Está bueno Chicas, ¿y ustedes conocen parte también de la parroquia? Eh, sí ¿Sí? ¿Han ido alguna vez? Yo antes iba a la Murga en 11 años, eh, el padre me conoce, de desde chiquita a mí uh, ¿A la Murga? Sí ¿Y qué hacían en la Murga? ¿Cómo, cómo se sí. entrena? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Eh, más o menos bailan, tocamos eh, ¿Tocamos instrumentos? Sí, platillo sí. y bomba más que todo Y regaulante ¿Vos tocabás? Sí, toco ¿Qué tocás? Eh, bomba y platillo ¿Los dos? ¿Vos? Yo no, no yo no voy más ya. ¿Y cuando ibas hacías algo de instrumento o solo bailabas? Solo bailaba Mirá, igual es re difícil bailar para la hamburgueve Eh, sí Porque tienen que estar todos coordinados Hay como muchas cosas ahí Sí Mirá ¿Y se preparaban para el, para el carnaval, para la época de febrero? Eh, sí Algunas fueron así a los carnavales? Sí, no, sino sí sí, sí. sí? Más que todo se tiran con agua y con una espuma. Ah, mira. Eso los carnavales. Sí. Febrero. En verano con está pinturas. Bueno. Sí. ¿Con pinturas? Sí. Le sí. sí. dejan la piel de violeta, rojo, verde. Mira vos. <ríe> Qué divertido. No sé si está tan bueno para la tela eso de la, de la ropa sí, Pero sí. bueno Gracias a él y bueno De la, de la ropa de ¿No? No. Ah, mira. Así que iban iban a hacer murga Vos haces fútbol ¿Qué otras actividades tienen ahí? Eh, hockey Hockey, patinaje, taekwondo Mirá Basket, Basket hockey, taekwondo. Hay muchas actividades che. ¿Todo está en el barrio? ¿Todo está cerca para ustedes? Sí, sí. sí. Y va que quiere digamos Sí, sí, se nota Hasta no. ahora, el 5 de diciembre Va a haber una fiesta que es el que va a cerrar Madre del Pueblo Y, y el otro año se vuelve Como que cierra el ciclo del año sí, sí, bien, bien, sí. bien, quería encontrar algo más ¿Me lo quieren contar ahora? Algo que tiene que ver con el, lo que estábamos Escuchando un poco ¿Sí? ¿Quién me lo quiere comentar? Y así presentamos porque tenemos un audio más Hecho por ustedes Bueno, la parroquia Santa María el pueblo se encuentra ubicado en la Villa del Bajo Flores, conocida también como la Villa 1114. Está, este barrio cuen, cuenta con una población que supera de los 40.000 personas. Ya la villa está formada por gente que, que ha llegado de inter, del interior del país o de países vecinos Bolivia, Paraguay, Perú, aunque como en el barrio como como en el, un barrio de muchos años muchos han nacido y se han criado aquí. Y claro, seguramente esto de tener ahí una parroquia, tener un espacio, hace posible que se puedan hacer diferentes actividades para diferentes personas de diferentes edades, tiempos, ¿sí? Eh, ¿Qué más tenemos para decir y compartirle a los oyentes que no conocen quizás el barrio y que no tienen mucha idea de qué otras cosas hay? Y esto se acentúan entre los jóvenes, muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de que nuestros barrios no viven sino que sobreviven y muchas veces la oferta de la roga les llega antes que un ambiente dichoso y sana para jugar, llegar antes que la escuela o llegar antes que un lugar para aprender un oficio y tener un trabajo digno. Bien, ahí lo que estabas contando tiene que ver también con esto, ¿no? Una de las funciones de la parroquia puede ser juntar a los chicos, que se diviertan. También es prestarles un espacio sano, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando ya no tuvieron esa suerte, cuando les fue mal, o cuando ya se conocían la droga, o cuando ya se empezaron a mandar algunas macanas, también es ayudarlos a mejorar en su vida, de que puedan de alguna manera enderezar alguno de esos caminos como para poder tener una vida mejor y un futuro mejor. Vamos a escuchar entonces ahora parte de la entrevista, ¿sí? El padre Hernán Morelli nos va a contar parte de su lógica ¿sí, de trabajo diario, ¿les parece? Sí, sí. Sí. Eh, esto fue realizado en una entrevista que se hizo dentro de la escuela y donde ustedes preguntaban no sí. así que bueno, escuchemos ahora y después los comentamos, ¿les parece? Dale. Dale. ¿cuánto tiempo se estudia para hacer? no se estudia solamente para ser cura uno se prepara, ¿qué quiere decir eso? que no, no hay que estudiar los libros solamente, sino que te mandan a algunos lugares para conocer a la gente, para ver cómo se, qué hacen, cómo uno puede ayudar un poquito más. No solo se estudia. Y son ocho años. Si me gustaría ir de viaje para ayudar a la gente. Eh, no. Bah, no sé. ¿Ir de viaje qué significa? ¿A otro país? No. Acá estoy bien. No, no creo. Ahora por lo menos parte de lo que hacemos un día es yo por ejemplo me levanto a la mañana rezo un ratito, vienen los chicos de la escuela los recibimos en la escuela acompañamos a los profesores a ver cómo están qué les pasó la noche, si comieron, si no comieron y después empieza la actividad a veces será visitar un enfermo ir a rezar por alguien que falleció escuchar a una señora que tiene problemas y necesita algo, o un señor o un chico, eh, y así pasa un día y a lo largo de una semana todos los días son parecidos incluyendo que a veces, claro hay una rutina. Y, por ejemplo, hay que sumarle las actividades del club, a veces salimos de campamento, todo eso es lo que hago durante una semana. Bueno, de mi institución lo que me gusta es que todo lo que se hace, todo lo que pasa, desde la escuela hasta el hogar, hasta el hogar de abuelos las capillas, tiene que ver con la fe. Todo lo que surge y por lo cual la gente se acerca a la parroquia no es porque necesita algo, sino porque se siente parte de esa familia y sabe que cuando va a la casa de la familia siempre va a recibir algo bueno. Yo siento y me alegra de que eso sea la comunidad de la parroquia, que sirva para eso, para que todos los que formamos parte de la iglesia podamos ir a ese lugar. Y lo que mejoraría en realidad es profundizar profundizar lo que lo que estamos haciendo en el sentido de que siempre hay cosas que se pueden mejorar, que uno puede ayudar un poquito más, tener más paciencia y nuestra institución, que es la iglesia, no solamente nuestra parroquia, sino todas las parroquias podrían tener un poquito más de paciencia, escuchar un poquito más y ayudar un poquito más. Hora libre. La comunicación hace escuela. El aula sale al aire. Hora Libre Continuamos nosotros en el aire de Hora Libre Con la visita, ¿no? hoy de los chicos de la escuela número 22 Distrito Escolar 19, la escuela Juana Surduy Estaban ahí antes eh, Las palabras de Morelli Sí, así se llama, ¿no? Eh, Hernán Morelli, el padre del barrio eh, Les pregunto, chicos Eh, primero, ¿estuvo ocupado cuando fue el cura de la escuela? ¿No estaban todos ese día, o sí? Sí, estábamos todos ¿Y qué fueron pasando de alguno ¿Estaban todos juntos en un aula? ¿Cómo fue? En grupo. grupo Ah, ¿fueron yendo de a grupos a hablar con él? Sí mm, ¿Y grababan la, las respuestas? Eh, sí ¿Y, la, ¿Y las preguntas ¿quién las, quiénes las hacían? Eh, nosotros otros ¿Así, organizados, de alguna forma? Sí no, sí. levantando las manos Ah, levantabas la mano Y el que sí. quería preguntaba Para ¿Sí? mí está bueno Porque hay chicos que no tienen hogar Y la, los ayudan en las casa hogar Ah, ¿hay una casa que se llama casa hogar? No. ¿O cómo es? ¿Qué se llama? Eh, hogar, el hogar de Cristo Ah, ah el hogar madre. de Cristo ¿Qué es una casa? donde qué hacen los chicos? Ahí comen, eh, juegan, comen, duermen Comen, juegan, duermen Ah, ¿duermen ahí? ¿Viven ahí? Sí Sí Los ayudan también por el tema de la roga con ese tema mira tomaron la decisión de que venga este personaje y poder hacerle una entrevista ¿cómo fue que se dio? Jason situación? tuvo la idea de entrevistar ah. un cura yo al padre le dije que si le podíamos hacer una entrevista y él dijo que sí me dio su número para darle a la señora y la señora Eva le llamó para que un día se pueda acercar a la escuela 22 y, y pudimos hablar con él Mira, o sea, voy siete producción ahí. Cuando ustedes ustedes estaban trabajando en un proyecto con el, el maestro. ¿Sí? sí, un proyecto sí, que tiene sí. que hable, habla de Pompeya, de Flores. Sí, sí, sí, del tango y de algunos personajes. Sí, sí. Sí. ¿Y apareció alguna cosa que ustedes no conocían y que ahora conocen? Hay algunas que no saben que eh madre de suelo que hay un, una secundaria ahí, una secundaria. Hay un colegio. Sí, para los chicos y también eh, todo, todo no no hay el club el, la iglesia y el cosa, el hogar de cristo y, y la secundaria pero tiene como muchas actividades sí. esto está adentro del barrio ¿no? Sí. sí es muy es grande también y se ve desde afuera Sí, sí, sí, sí. Hay, hay dos canchas uno que es afuera en la parroquia y uno está adentro ¿Canchas de fútbol? Sí, una es grande y otra más o menos Una de fútbol 5 y una de 11, digamos, una cosa así o eso Sí, bueno, sí. Bueno. Mirá, bien, bueno, tenemos que ir medio cerrando el bloque Pero que yo quiero saber quiénes hicieron este bloque Así que antes de que me digan con qué nos vamos Es nombre y apellido de los que formaron parte de este bloque Vamos, nombre y apellido Alan Condori Bien, Alan Verónica González Verónica González, ¿quién más? Clara Gutiérrez, Clara Gutiérrez. Daniela Quispe Compañero Jason Galarza Y Alejandra, contame, ¿con qué nos vamos a ir de este bloque? ¿con qué nos despedimos de este de esta segunda parte? Tus horas mágicas y están biónica Buena música entonces de la ciudad conectándonos con todo el país hora libre en Farco Satelital Llegó el tercer bloque del programa hoy con los chicos de la escuela Juana Azurduy, número 22 Instituto Escolar 19 y les pido que se presenten entonces quienes forman parte de este tercer bloque, nombre y apellido compañera? Diana Manza Diana Manza, bienvenida, compañero? Alex Nogales Alex? Miguel Condori Miguel Condori Valdazar Flores Valdazar Nancy Cutile Fernando Vargas Llanos Ahora sí, bien Augusto Mamani Y una compañera más tenemos en el estudio. Mora A todos ustedes, bienvenidos. Ustedes son parte de este programa realizado por Escuela número 22, Distrito Escolar XIX. Eh, son parte de esta producción los diferentes eh, miembros del programa REC, Red, Red de Escuela y Comunicación. Hoy en la operación técnica está José Taparazón, aquí en la coordinación de piso y haciendo un poco de fotografía. Y antes en la cuestión de producción pedagógica, Eva González García. Sí, y estos son los chicos del de sexto grado de la Escuela número 22, Distrito Escolar 19 Chicos, ¿qué tenemos en el tercer bloque? ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Quién me quiere contar? Hoy vamos a hablar de la biografía de Alejandro Dolina Alejandro Dolina, que es un personaje que está vivo, ¿sí? ¿Y qué ha hecho este hombre? ¿Quién sabe de él? Lectura de alguna historia o crónica de Ángel Gris La crónica de Ángel Gris, que es uno de los libros más vendidos, ¿sí? Y que aparte es una historia bien interesante ¿Saben qué hace radio, Alejandro? Sí ¿Eh? Sí. quieren que escuchemos eh, parte de la primera producción que tienen hechas sí, sí, ¿sí? sí, ¿Sí? bueno escuchemos la entonces bibliografía de alejandro dolina pasamos, tratando de confiar otra personalidad importante de flores es Alejandro dolina Alejandro Ricardo Dolina, de mayo de 1944, es un escritor músico, conductor de radio y televisión y actor argentino. Realizó estudios de Derecho, Música, Letras e Historia. Es conocido dentro y fuera de su país por sus obras literarias y su clásico programa radial La venganza será terrible. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Dolina nació en Morse, cerca de vaigorrita en la provincia de Buenos Aires, y pasó su primera infancia en la localidad bonaerense de Caseros. Su madre, Delfa Virginia, era maestra. Su padre era contador ejecutivo de Playbini, Argentina. estudió música y literatura desde la juventud. A menudo comparte anécdotas relativas a su juventud en compañía de músicas. Si bien no nací en flores, sus libros más importantes se inspiran allí. Crónicas del ángel gris y lo que me costó el amor de Laura. Nosotros somos... José uh, jocelyn Aguilar. Fernando Vargasanos. Alex Nogales Mejía. Axel Rivas. Todos somos alumnos de sexto grado. A. De la escuela... Uh, 22 de Distrito 19, Juana Sordillo. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Estábamos ahí escuchando el informe, ¿no?, acerca de la biografía de Alejandro Dolina. Me contaron que, aparte de realizar esto, estuvieron leyendo, ¿sí? ¿Qué leyeron, chicos? Un libro de, algún, de, un libro de alguna historia, Crónica Gris. De Ogris, ah, ¿Un fragmento de Crónicas del Ángel Gris? Sí. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de un boleto que predecía el futuro ah, sí. Un boleto que predecía el futuro ¿Mm? De muerte De, de... de muerte, ¿qué más? Ah, Certe y eso Está en, el, el, en el un de... barrio de la ciudad de Buenos Aires ¿Sí? ¿Qué barrio? El de barrio de Flores Está en el barrio de Flores, claro Bien, ¿y qué le, qué le pasa a esto? Vos me dijiste, encuentro un boleto? o ¿Hay un boleto que... ¿Qué lo que hace sí, ese el boleto? Un boleto de la muerte que no sé Que predecía el futuro El nombre es algo ...un boleto que tiene un número... ...que lleva la muerte... ...a la felicidad... ...es un boleto que... ...que, que, que lleva la muerte y a la felicidad... Eh, ...ya que... ...estuviste de, eh, en el primer bloque aquí... ...pero no te habíamos presentado... ...yo te había nombrado nada más Manuel... ...Manuel Solari ¿no? Sí, mi nombre es Manuel Solari... ...soy maestro de sexto A... ...bien... ...los chicos estuvieron trabajando con Dolina... ...sí... ¿sí? ...pero dentro del marco también de un montón de otros personajes... ¿Sí? Que son importantes para la vida del barrio y la cultura sí. sí ¿Qué encontraron o qué pudieron trabajar? Porque ahí en el informe se escucha re clarito ¿sí? eh, En esta historia y en este personaje Bueno, sí, de Alejandro Lina buscaron todo lo que la biografía claro. Y estuvimos trabajando sobre el ángel el gris Y bueno, lo que ellos decían el tema del boleto era Que depende el número que te tocaba el boleto Te transportaba o hacia la felicidad O te podía tocar el destino de la muerte O Digamos, era como un transportador ¿sí? Y si tenías Capicúa Puedes eh, estar más feliz Era como que te predecía tu futuro Hay algo ahí de, También de esto de creer un poco En el destino y la Bueno, la suerte, la fortuna sí. ¿Sí? Claro. ¿Cómo es para vos como docente proponer este tipo de lecturas con los chicos? ¿Cómo, so cómo te organizaste? Digo porque hay otros docentes que nos escuchan en todo el país eh, y que a veces eh, nos sirve un poco también dar ideas. Eh. Bueno, la historia surgió porque el proyecto de la escuela es el barrio Pompeya. digamos Cada grado toma distintas eh, partes de según su grado. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo concepto lo que buscamos es buscar eh, cómo es la historia y buscamos qué personajes... Del, del barrio Pomella eran significativos entonces pues encontramos a Roberto Ar sí, fuimos buscando distintos personajes y propusimos dos o tres para trabajar profundamente con ellos perfecto sí. bueno, a Roberto no lo escuchamos todavía pero tenemos ahí parte de la biografía ¿les parece que escuchemos esa producción? que está también hecha por ustedes y entonces la comentamos también con el maestro acá ¿tiene sí. ganas? No. bueno, ahora entonces biografía de Roberto Ar Roberto Emiliano Goffredo Art nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1900 y Biden murió el 26 de julio de 1942. Fue novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Fue expulsada de la escuela a los 8 años y se volvió autodidacta. Trabajó en un periódico local, fue ayudante de una biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. Actividad periodística. En sus columnas, Artes describe la vida cotidiana de la capital. Pueden encontrarse en Aguas Fuertes Porteños de 1928 a 1933. Trabajó parcialmente en la sección policíaca, a lo que le puso en contacto ...con el mundo marginal... ...que refleja en... ...300 millones... ...en 1931... ...me tocó presenciar el... ...fusilamiento... ...de militante... ...anarquista... ...Severino Giovanni... ...cuarto seguir... ...lato curioso. ...por una sociedad llamada ARNA... ...por Art y Nakadati... Y, y creó unas medias de caucho que no fueron comercializadas al decir un amigo parecen botas de bomberos. Sus obras más importantes fueron novelas, El Juguete Navioso, Los Siete locos Los Lanzallamas, El Amor Brujo, Cuentos, El Joder El viaje Terrible, el crimen casi perfecto Teatro 300 misiones Saber el cruel La isla desierta En relación con el sur de la ciudad Formó el grupo literario Los de buena En oposición a los de Florida Encabezado por Jorge Luis Borges Yo soy Jason Yo soy Deyana Yo soy Fernando Bajo Yo soy Sassalina Yo soy Assel Nosotros somos de la, de la escuela Juana Sorruy Libre, desde las escuelas, por el derecho a la comunicación. Estamos en el aire de Hora Libre. Chicos, eh, ahí escuchamos un informe acerca de Roberto Art. ¿Alguien lo conocía, Roberto, antes? Mm, no. no o sea, que escucharon hablar de él en la escuela. ¿Sí? ¿Pensaban hacer programa de radio alguna vez? No. Mm -hmm. ¿Y cómo se sienten? ¿Tranquilos? No, nerviosos, muy nerviosos, muy nerviosos. Un poco nerviosos. Un poco nerviosos. Bien. Bueno, eso puede pasar. Pero no está hay que hay que atravesarlos a los nervios. Es así de sencillo nada más, ¿eh? Bien. Eh, ¿Se prepararon para el día de hoy? ¿Se prepararon mucho? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se prepararon? A ver, cuéntame. A la gente que no sabe nada, no sabe qué se hace en las escuelas, cómo cómo se trabaja. ¿Qué hicieron para venir al programa de radio? Hoy? ¿Grabaron? Sí, y, y, y, sí. escribieron sí, sí, sí. Buscaron las biografías Las escribieron Bus... Hicieron la entrevista al Padre Hernán ¿Sí. ¿Sí? ¿Escucharon música? ¿Algo de música de la que iban a pasar acá? ¿O todavía no? No, todavía no No, sé ya que la están conociendo hoy a la música No, la sabíamos las músicas ¿Cómo eran? ¿Sí? A ver, acercá tu cachito ¿Sabían cuáles eran? Sí ¿Y quiénes las eligieron? La, con la seño y nosotros Ah, mirá ¿Pero es música que ustedes escuchan habitualmente? No, no. no. no me ¿Qué, dice ¿Qué música, música escuchan ustedes? Yo, reggaetón Reggaetón te gusta Bueno, es así como obvio, yo no tengo ni idea de reggaetón Así que, ¿vos qué escuchás? También reggaetón, ¿Reggaetón. ¿Todos escuchan reggaetón? No, ¿vos qué escuchás de música? Bachata, Bachata. Mm, Otro <ríe> estilo de música igual son todos latinoamericanos? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Compañeras? Reggaetón. Reggaetón Reggaetón y pop Y pop, ah, mirá ¿Vos qué escuchás? Reggaetón Reggaetón Más de cualquier música escucho ¿Cualquier música? ¿Y sería cualquier música? ¿Ejemplo? No sé, como bachata algo así Bachata también mira Fíjense que también nos pasa algo, que es mucha de la música que escuchamos, de la poesía que se lee, de los libros, no tienen mucho que ver con, con estos personajes hoy. Se consumen otras cosas que quizás no tengan tanto que ver con nuestra vida barrial. Por eso está bueno, de alguna manera, empezar a conocer qué, qué cosas nos fue dando nuestra misma tierra, ¿sí? Eh, al maestro, así que le he pedido que le pase, por favor, ahí el, el micrófono. Eh, supongo que son personajes de muy diferente tamaños y son como muy gigante digamos qué sé yo tolina que está vivo ¿sí? ¿Sí? <ríe> eh, trabajar digo yo a mí me pasa que cuando lo leí eh, acá en el, en el guión de acuerdo de que cuando yo era chico escuchaba el programa de él, sí y, y a veces también lo que pienso es cuánto de esto uno quiere que nuestros alumnos no se pierdan ¿Sí? ¿Cómo elegiste los personajes? ¿Cómo, cómo fueron seleccionados? ¿Cómo, cómo fue? No, fue así buscando así yo eh, Salió de buscar el personaje que estaba vivo Alejandro Dolina Que representaba al eh, barrio de Más Flores Pompella, Y bueno, buscar algunos personajes Que ya hicieron tan relacionado Como por ejemplo con Homero Mansi El tema del tango Porque nosotros en realidad empezamos la historia de Pompeya y cuando vimos de que Pompeya es uno de los barrios que está catalogado como barrio tanguero ahí empezamos a buscar distintos personajes que tengan que ver con este tema ¿no? y de hecho nos pasa algo hoy los jóvenes consumen mucho y generan cambios en el tango no les pasa así todavía con los chicos el tango como que tiene que esperar un tiempo ¿no? y te quedes por ahí yo hablaba con unos amigos y te taco te espera te espero a los 30, 30 y pico pero sí, es una música que lleva como con mucho más lentitud claro. los chicos mientras tanto cuando somos chicos consumen otras músicas ¿no? eh, para mí está buenísimo me parece que, que es parte de, de la tarea que tiene que hacer la escuela, mostrar ese universo que desconocemos conocieron cosas que no conocían, ¿no chicos? ¿si? ¿Sí? ¿estuvo bueno eso? ¿no? Sí. Sí. Si tuviera que decirles Ustedes a otros chicos de otras escuelas Que no se animan a hacer radio Que les da vergüenza ¿Qué dirían? ¿Cómo se tienen que preparar para ese día para ir hacer radio? ¿Qué le vos? Y, y, Practicar Practicar, eso, eso es muy importante ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Estar relajado que está relajado. Que se animen a hablar. ¿Sí? Que no tengan miedo. Ya nos queda poco de tiempo, chicos. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las cosas que hoy estuvimos hablando. Hablaron del Bajo Flores y de Pompeya, que es el barrio de ustedes. ¿Sí? ¿sí? Que es donde queda la escuela. ¿Cuál es la dirección de la escuela? ¿Alguien se la acuerda? Mon. Mon. mon. mon ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué? yriestra si ¿sí? es una escuela que está bien en el centro digamos de un barrio si ¿sí? hay muy cerca de la cancha de san lorenzo de las avenidas avenida cruz ¿sí? eh, perito moreno si ¿sí? pasa por ahí el metrobús no ¿Sí? cerquita sí y ahí encontraron también eh, algunos personajes Home pero man se asociado al tango Encontraron a Hernán Morelli, que es un cura, que trabaja con los chicos y que ustedes le hicieron una entrevista. ¿sí? También eh, trajimos aquí a, a Roberto Art, ¿sí? con parte de su biografía, que tiene que ver con una forma de escritura muy particular. Y después con Alejandro Adolina, que es alguien que hace radio, como hoy están haciendo por primera vez ustedes. sí Y aparte eh, es un escritor, aparte de ser músico. ¿sí? ¿Le gustaría ser músico alguno de ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gustaría tocar? El reggaetón Mirá, te gustaría hacer reggaetón ¿Y qué, qué instrumento, cantar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? La guitarra ¿Te gustaría tocar la guitarra? ¿Los demás? ¿Les gustaría hacer alguna actividad así si artística? ¿Compañero sí. que no? ¿No? Son más tímidos ellos <ríe> Bien chicos Ya no nos queda nada de tiempo Pero nos tenemos que despedir ¿Quieren decirme el nombre y apellido de quienes hicieron este bloque? Les pido por favor que se organicen, así escuchamos el nombre de todos. Especamos que estás cerca mío. vale Soy Fernando Vargas Llano. Dayana Armanza soy. Altasolos Miguel Condori. Alex Morales. Asia Coutille. Augusto Mamani. Mora Transibia. Todos ellos también fueron parte de este programa Hora Libre del día de hoy con los chicos de la Escuela Juana Sorduy, la escuela número 22, distrito escolar 19. Ellos son del barrio de Bajo Flores, ¿sí? del barrio de Flores, y han trabajado también parte de lo que es la lógica cultural del Flores y de Pompeya, algunos personajes, y nos ayudaron un poco a conocer parte de lo que es la cultura. Así que muchísimas gracias chicos por venir acá. Eh, espero que nos volvamos a encontrar Que sigan haciendo radio ¿sí? ¿Les queda un año más de escuela? Sí. Estamos cerca de las vacaciones pero les queda poco uh -huh. ¿Sí? ¿Pasan de grado? Eh, está pasando sí. la mitad mm, ay, Bueno, bueno Vamos a hablar de otros temas <risa> ¿Está difícil esto de pasar de grado? Bueno, pónganle garra Vamos que queda poco ¿Sí? Ya ha llegado el fin de año Ya vienen las vacaciones nosotros le decimos hasta la próxima nos despedimos hasta la semana que viene cuando lo vamos a decir buenos días buenas tardes buenas noches esto es hora libre chau hasta la semana que viene aplausos chicos por ustedes pensado, yo me hacia otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz